la otra oreja Hola, hola. Damos comienzo al programa 475 de la otra oreja. Ya pasamos los 10 años. Así es, Lara. Eh, bueno, un programa musicalmente incorrecto. El programa de radio con pocas palabras y mucha música. Eh, sí, sí, Lara, pero no me interrumpas, ¿sí? Eh, un programa Ya soy Lara. Sí, Lara. Hola, Edmund. Oh, hola, Lara, hola, Lara. Este, ¿me podés dejar de interrumpir, por favor? Gracias. No. ¿Cómo que no? No. ¿Vos también? ¿Y vos quién sos? El... ¿Qué? ¿Pero vos quién sos? Hola, abuelo. Hola, hola. Y hola. Ahí está tu nombre, me bien. Te quiero abuelo, ¿de sí, qué? Yo quiero. también te quiero, pero ahora me deja lanzar el programa? Sí, ya pasó eso. Bien, perfecto, perfecto. Este, bueno, y aquí estamos con la intención de pasar eh su alciones sonoras, ¿no? Un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y ahí encontrás los programas anteriores no este y mañana este mismo sí, programa es. perfectamente bueno voy a decir algunas radios que irradian esta emisión la red de radios independientes próximas a Nueva York que huela desde la Ciudad de México frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas México radio Chacaruna desde Medellín contagio radio desde Bogotá en Colombia Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valla al norte de Mendoza, en la Patagonia Rebelde en Fiske Menuco de General Roca Antena Libre, de Orugas y Mariposas Radio Web Artesanal que se difunde por casandras.org, casandras con la X al final, de ahí en Neuquén Sí Radio Comunitaria Sudaca de Trelew, en la ciudad de Buenos Aires FM La Tribu, Radio Asamblea La Colectiva la retaguardia en la provincia de Buenos Aires radio activa la radio del colectivo cultural en ingeniero Masuit radio 2 de azul radio libre de Santa Teresita y en Mar del Plata la revuelta y emitido desde radio de la azotea y hacemos este programa con quién Sí. ¿Con quién? ¿Con quién nos hemos? En la lo... operación Pablo Guso. Perfectamente, así lo dijo la locutora menor, este Lara, eh también está sí, es. está la mejor locutora Liliana Daunes y el mejor locutor Kike sí. Pezoa, ¿no? Sí. Bueno, y eh, a mí ya me presentó Lara, ¿no? Sí. Sí. sí. Bueno, y aquí estamos con una visita eh un inmigrante inmigrante en Mar del Plata, inmigrante en Mar del Plata. ¿De cómo va, Pablo? Muy bien, gracias por la invitación, Edu. No, por nada. Este, empezamos así, la otra oreja de hoy. La otra oreja, por. ¿no? Con el dedo sicarro, por. ¿no? Bueno y y empezamos a a desvanecer a, a, no no dije eso, eh, a desvanecer desdibillar de, <ríe> Ahí va Este las músicas que trajiste, eh Pablo eh, vos sos músico, ¿verdad? Sí, sí soy, entre otras cosas. Entre otras cosas y sí, claro, este y te viniste a Mar del Plata. Sí, me estoy acá en Mar del Plata hace unos meses, la verdad que la experiencia hermosa, ajá. basada en el amor. Eh, fresquita, ¿no? Exactamente. F sí, fresco sí. el amor, muy fresco, muy fresco, muy fresco. Ajá. Sí, sí. Muy fresco Esco, pero potente. Ajá. Este bueno, ahora llegan los mejores tiempos en Mar del Plata también climáticamente, climáticamente, si estamos este, en una primavera como un verano eterno. Eh, eh, si sí, este pues, <risa> digamos que es un invierno más eterno aquí en Mar del Plata, eh pero bien y, hemos pasado algo de tu música como percusionista. Ay va, buena. Que música que nos pasó en un momento Santiago Benites. Ay va, lo conozco eh, ese muchacho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo también lo hace conozco hace un par de años. Yo lo conozco desde desde que era chiquitito. Desde que era, ¿no? Sí. Desde la Pansa lo conozco bastante, Obenites, le mandamos un un beso enorme. Para este, bueno, y los dos percusionistas y nos mandó un par de de temas donde vos eh también en el video se veía estaba ahí, este, estabas ahí, ¿no? Eh, pero nos conocemos también del Impa conocemos de IMPA y de varias batallas uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, sí, y sí, de varios scraches, de, de varios scraches, uh -huh. movilizaciones, una época muy interesante. Uh -huh. Eh, digamos que IMPA es la fábrica, la primer fábrica recuperada por sus trabajadores. Es la primer fábrica, es la primera experiencia de fábrica recuperada, uh -huh. y además son hizo... un centro cultural maravilloso. Y, ¿no? y a raíz de de de esta experiencia surgió la posibilidad de de generar desde la cultura también un apoyo a esa lucha que estaban protagonizando los trabajadores de de la fábrica, ¿no? del aluminio, en un momento de bastante soledad, en un momento donde justamente como esa experiencia pionera eh empezaba a dar luz, eh bueno, rodear con cultura y con con actores de de de otras características, no solamente del mundo de de, de lo que es el trabajo la industria en sí misma permitido también que se lograra la expropiación llevamos uh -huh. un camino muy largo eh desde el 98 así es así es eh bueno vamos a la música vamos a la música eh, sí estamos escuchando a Alfredo Citarrosa el el anunciante nos dijo eh Alfredo Citarrosa sí, sí señor eh qué tema vamos a presentar vamos a escuchar la ronda Gatonga de de Citarrosa ahí está La Ronda Catonga, Alfredo Citarroza, por la otra oreja. Los niños en las esquinas forman la Ronda Catonga... ...rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumba, ven ven, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano Para ahuyentar al mandinga makumba mam, bambe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé Hay tanto tiringu tingo tiringu tango tiringu te, pasa una linda alegrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juega con el sol y en el candón del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda rueda, a la ronda ronda, a la rueda rueda, a la ronda ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas por manda ronda catonga rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba ma cumbe mbe los negros africanos formandan bien una ronda con la noche de la mano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 y Pablo Citarroza es un imprescindible en en la música uruguaya en, en en la música y no solo en la música, me parece uh -huh. que es como parte de lo que es eh, la historia a través de la música, no como la ventana de la historia a través de la música, o sea, me uh -huh. parece que es un para la militancia, para para la lucha de los derechos humanos y Tarosa digamos es un emblema importantísimo. Uh -huh. Eh, cuantos uruguayos comprometidos, ¿no? que solemos pasar en este programa eh de de la vieja guardia, ¿no? Este eh, eh, obviamente Viglietti, el Sabalero, Solero. este, ¿no? Y solemos pasar eh por este este programa que hoy lo cerraremos con los limareños. Uf. Por favor, el, el el tema que elegí yo, por favor, pero este pero vos elegiste más música. Yo elegí Igual sitarosa porque me parecía como que era una forma de reivindicar la lucha de de de una época importante. No te olvides que que en Uruguay fue uno, con Chile los primeros lugares donde donde empezaron con toda la experiencia de los golpes eh uh -huh. similares a la de Argentina, plan Cóndor, entonces y y me parecía este tema importante porque eh reivindica la afrodescendencia, que que es un que es un valor muy importante dentro de la cultura uruguaya y que me parece que que es un un camino que forma parte también de la resistencia y de la identidad, o sea, uh -huh. reivindicar eh la lucha de Citar Rosa y y en el marco de esas canciones que tienen toda una cuestión con la espiritualidad, la ronda de Catunga también habla un poco de de lo que es la espiritual afro de, de del pueblo uruguayo y de uh -huh. los afrodescendientes, así que Bueno, y como seguimos muchísimo Saltantes con patente, murga uruguaya. Ajá. Emblemática de las primeras. Bien, escuchamos Murga Saltantes con patente. Abre, desfile, en el el collazo, su la abre de filet trifal quien era no sé qué estás haciendo azúcar normal por el 79 bajo por el sol normal ya que estás sentado aquí la marina nacional y allí ayer... en el balcón cena aquí en el balcón Si O Në asndota në a shirt si o Në asndotaτο del alma es un tambor que suena así se y quedará vendila ignorareca como la tikeca chipina la otra oreja latinoamericana estamos recibiendo muchos mensajes que después los vamos a a compartir algunos de ellos, ¿no? Este, bueno, la uruguayidad al palo Pablo Martínez con nosotros compartiendo esta otra oreja y con qué criterio elegiste los temas? Y me parece que estaba bueno como tomar un como tomar ahí una cuestión histórica de por lo menos los últimos 60 años de lo que se viene viviendo en cuanto a la murga y el candombe, no nos olvidemos que el candombe como fenómeno cultural tiene como aproximadamente 200 años desde la colonia. Uh -huh. Eh y la murga un poco más de 100. Entonces agarrar lo que está registrado en audio para hacer un una especie de recorrido en lo que fue la influencia musical dentro de esos fenómenos en dentro de lo que fue la murga, lo que fue el candombe, en este caso, bueno, saltate Copatente es una murga de de principios de siglo que que es interesante principio porque principios del siglo 20, principios del siglo 20, claro. claro. Hay gente que todavía está viviendo el siglo 20. Claro. Eh que tiene como aparte de ser una murga muy muy conocida y muy muy emblemática, ganadora de muchos carnavales, eh el nombre es, es Asaltantes con patente porque hubo un asalto en, en 1998, 1928, 1928 eh, en el cambio de Montevideo, en un cambio ahí, la Plaza Independencia y fue protagonizado por unos anarquistas ese robo una expropiación ¿no? Uh -huh. y, y estaba muy ligado al ese sector de anarquistas estaba habían hecho un choreo acá en el hospital Rauson de de Buenos Aires, eh acá, yo estoy como acá ya, todavía estoy sí. como medio adaptándome, la, la pero a fe no importa. Quiero que se entienda. Sí. Eh y después de ese robo se se escaparon para Uruguay, protagonizaron eso y estaban muy vinculados con la con el anarquismo catalán de Buenaventura de Durruti, entonces uh -huh. Como eso fue un impacto que tuvo ese robo en Montevideo eh y como tuvo una repercusión tan importante la murga tomó el nombre de Asaltante Competente para para hacer un homenaje a estos anarquistas expropiadores. Ajá. Este bueno, eh saludamos a un compañero uruguayo eh que conocimos en en Colombia eh Sergio Vulcano, hijo de un Tu pamaro, después eh militante del M19 en Colombia que fue fusilado, está, fue masacrado allá en en Colombia que este también con él musicalizamos eh un programa y este bueno, eh, lo lo saludamos a él también este compartiendo la la música uruguaya, ¿no? Sí, sí. Este, no abrasurando. Bueno, y eh, que eh, a propósito de de de la historia que contabas, me regaló un libro sobre los anarquistas uruguayos en conexión con los argentinos. Maravilloso libro, maravilloso. Es, es impresionante, eh te lo voy a prestar, eh. O por favor, por favor, sí, ahora que sí. estamos cerca, te lo voy a devolver. Eh, bueno, te eh, te prometo eh, devolverlo. Bien, no, pero eh público, eh, no, eh la en una época ¿eh? en una en una época que que la comunicación está tan a flor de piel, la sobrecomunicación, a uh -huh. veces eh conocer cómo se estaba, cómo se conectaban los los movimientos sociales y políticos en esa época, nada sí. del 30 y lo hacían sin WhatsApp sin WhatsApp, eh, o sea sin connitas con cartas, cartas. escritas eh, eh, bueno hay nosotros, hay no, una el... hay una historia que es sobre la fuga de los Tupamaros que se fugaron que es una la fuga que que es eh, está en el récord Guinness como la fuga más importante de la historia de las fugas de las cárceles que se fugaron 111 presos tupamaros creo que también había cuatro presos comunes igual bueno, todo apresor, ¿no? Uh -huh. Eh, todo prepolítico, eh, político. Es político. Se... Eh, y los tipos estaban cavando el túnel y y en un en un tramo de la mitad, que que en una cuadra, una cuadra y media, se empezaron a quedar sin aire y encontraron una boca de aire de unos de un túnel que habían construido unos anarquistas en la década del 30 que se habían escapado y esa y, y ese aire les permitió poder seguir cavando y escaparse. Qué bárbaro, ¿no? Este bueno y seguimos recorriendo musicalmente Uruguay. Sí, señor. ¿A dónde vamos? Creo que vamos a Pedro Ferreira y Pedro Ferreira es uno de los compositores más importantes del candombe uruguayo eh de de uno de los barrios más tradicionales de de la negritud montevideana, como es el barrio de Ancina, uh -huh. Palermo. Y bueno, es el que digamos fundió la piedra y fundamental para todo lo que conocemos como candombe en la actualidad más moderno, digamos si se quiere decir de alguna manera. Y dice su orquesta cubana. Sí, sí, sí. Eh, ¿por qué ese nombre? Y porque en, en la década del 50, del 40 como que hubo una influencia muy importante de las músicas de de de Cuba, de Cuba húa uh -huh. del Caribe. Entonces, como que el candombe se podría a, a, a, agrupar en distintos aspectos eh, de, de lo que es el candombe acompañado con música, porque el candombe es, un, es una es una cultura que está esencialmente apoyada en lo que es el, el toque del tambor uh -huh. y la danza. Esencialmente la música viene del tambor, pero cuando se le empezaron a incluir ahí instrumentos eh digamos occidentales y no, digamos guitarras, piano y demás de lo que es la música más académica, eh hay como van, grandes vertientes, la que es más asociada a la música cubana, la que es más asociada a la milonga, campera, uh -huh. los orígenes del candombe también, eh y lo que es más el jazz. Eso ya lo vamos sirviendo. Bien. Esto es más al cerro. Vamos a escuchar Pedro Ferrere y su orquesta cubanacán, La luna vino al candombe. Por lo otro deja Donde va el pericardio, se escucha en el canal del amor, el epigar de sus ondas sabroso, sabroso para reír y bailar. La luna ya se ha asomó, porque quiere ver bailar la danza que ha conquistado al moreno, haciendo todo su cuerpo vibrar. El repique del tambor africano se entremeje col mi son al sentir cambio cuando él repite del tambor ojera latinoamericana. Y aquí estamos compartiendo la otra oreja con Pablo Martínez, un eh, un músico eh, con la uruguatidad al palo. Sí, sí, soy hijo uruguayo, no soy uruguayo, soy mi papá nació en en Uruguay, en Cerro Largo ahí en frontera con Brasil, se fue mm. para Montevideo, después se fue a Brasil y después se fue a Buenos Aires, conoció a mi mamá. Y bueno, ahí nos tuvo mi hermana y mi Ajá, pero bueno, hay toda una cosa que que es el departamento 20, que se le dice a la diáspora de uruguayos, hijos de uruguayos, uh -huh. que se los considera parte de, digamos de. Así que sería como un uruguayo del departamento 20. Bien. Bueno, Música sin fronteras. Sin frontera, la frontera son son cicatrices, dicen, ¿no? En el terreno y que que las cicatrices sirven para dividir a la gente. Totalmente. ¿no? Totalmente de de Córdoba para arriba somos todos iguales, ¿no? <risa> este bueno, eh musicalmente como como seguimos, seguimos con eh un tema que es de Jaime Arroz y Mauricio Roscenkoff uh -huh. eh que se llama Despedida de Grantu leque, es un cantado por Falt y Resto, una murga del fin de la década del 70 uruguaya nacida contra la dictadura. Lo presentó Pablo Martínez en la otra oreja. y la murga la murga, la murga la murga despierta divina fuga golondrina que siempre volverá somos laburantes enamorados que nos vienen a buscar las colibras sobre la sombra de la esquina la noche que el amor que el amor fue clausurado escuchando desde la otra oreja. Íbamos a leer algunos mensajes que recibimos. Eh está Andrés en Buenos Aires, está Rubén el chapista que me dice que ya se ha pintado el guardabarros. Sí. Mañana. Mañana voy eh Paula Fojo desde algún lugar de Colombia, eh Nélida, una profesora escuchando el programa Mónica Juárez, actriz eh, de Mar del Plata, Estela Vasi también en Mar del Plata, Pablo Cala desde Colombia escuchando este programa, dice que hay hijos de de Tupamaros desaparecidos forzadamente en Colombia colombianos viviendo en Uruguay y medios alternativos, y amigos de hasta encontrarlo escuchando el programa. Este, gracias Pablo, eh Genia dice, abrazos, qué lindo programa, aquí escuchando con Nerea. Eh, prepárense que viajamos a Buenos Aires, eh. Este, ya en en un par de días. Eh, Carlos Prada escuchando el programa Carmen Capdevila desde Neuquén. Eh Laura desde la Plaza de Mayo en Buenos Aires vamos a estar el jueves en la plaza. Eh Isa de La Plata por supuesto, siempre presente. Eh Norma Moyo, estrella desde algún lugar de México escuchando el programa. Eh bueno, eh agradecemos todos los todos los mensajes. Cómo me lo decís, Julián? ¡Qué está este mensaje! Bueno, listo. Listo. ¿Qué sábado? ¿Puedes poner un poquito de música? Perfecto. Le voy a mandar un saludo a Fátima, que nos está escuchando, a Fátima Ajá. y a Roberto, mis suegros uruguayos, militantes acá, grandes compañeros aparte de ser familia. Bien, buenísimo. Los saludos. Bueno, los sí, hijos y los amigos, son los amigos. Este, bueno, y musicalmente seguimos con Pablo aquí, este un músico eh, hablando de la uruguayidad de la música, ¿no? Exactamente, sí. Y cómo seguimos? Seguimos con Georgino Aguilarte, candombe, candombero eh que murió hace 10 años más o menos. Eh viene de una tradición que es de la familia Aguilarte eh, del barrio sur de Montevideo, de Cuareim y también sector de Ancigna, eh bueno, que es como parte de lo de lo que fue la transformación del candombe en la década de los 80, incluyendo un poquito más de allá. Ya lo había hecho Fatu Ruso y Rada también, uh -huh. pero bueno, este más de, de de las entrañas de ahí del ritmo eh empezó a generar una música que la verdad que todavía sigue siendo moderna. Escuchamos, ahí lo presentó Pablo Ahí está, empezamos. En la habitación frente a un espejo. Entre fantasía y maquillaje. Pinta la mujer su tez morena. Su niño se duerme con su imagen. Un niño se duerme con su imagen. Le dice al sereno de la noche que si llora el niño que lo calmé sales bailarina y tú tapado tienes mucho miedo y nadie al lado tienes mucho miedo y nadie al lado y es stia stia stia una calle angosta iluminaba Muchos cabarets, miradas raras, una prostituta a reprochar a su gigoló verlo conotras, a su gigoló verlo conotras. Dos negritos muy desabrigados, roban los zapatos y un mamado. En la esquina ves mucho alboroto, dos travestis pegándole a otro. Dos traves diste pegas do la otro. Pie, pie, pie, pie. Un hombre se pone muy pesado. Cruzas bailarina al otro lado. En tu mente piensa falta poco. Ojalá no me sigas el loco. Ojalá no me sigas el loco. En el camarín tras bambalinas Joras tu soledad bailarina Y antes de subir al escenario Sabes que difícil es la vida fácil Sabes que difícil es la vida fácil Sabes que difícil es la vida fácil. deja latinoamericana. Qué bueno que está el mate, ¿no? Está riquísimo. Eh, finas hierbas, finas hierbas eh, alternativas, eh, que algunas son de de mi jardín y otras son de de otros jardines, de jardín de otro. Sí, sí. Este, bueno, ya aquí estamos recorriendo la la música uruguaya eh y gracias Pablo por por compartir esta música, ¿no? Este hace muy bien no solamente a, al ritmo, hace muy bien al al corazón, la verdad estas... que, que es un poco la idea. Gracias Edu por por la invitación, tantos años ahí ¿eh? compartir ahí y uh -huh. compartir otras cosas también. Eh, sí, es música que tiene una potencia fundamental, y más en estos momentos donde Estas cosas se hacen, digamos, el candombe hoy es una cosa muy popular que se viene haciendo en distintos lados, no solamente en el Uruguay, sino en la Argentina y en otros lugares del mundo, pero uh -huh. recuperar la esencia de esas músicas, recuperar el respeto, la forma de la potencia que tiene hacerlas bien, por eso hay que siempre volver a las fuentes y, y escuchar a los maestros. Sí, sí, no solamente el candombe uruguayo, sino las músicas africanas, el afro candombe, el el afro los afrodescendientes en Colombia, en Perú, en Perú, en Brasil, en Brasil, ¿no? Pero que que le ponen una una particularidad rítmica muy muy muy grossa, ¿no? Hay una ancestralidad ahí muy fuerte. Es, es, es, América está construida sobre la base también de, de de esa resistencia de la afrodescendencia y de, uh -huh. y bueno, bueno, somos alguna eso? vez hemos eh charlado aquí de la samba, el tango, el tangó, ¿no? La cango, sí, sí, el, sí, la samba que son bueno, ahí como como el candombe, ¿no? Es como que viene todo, si bien todo viene de África en algún punto, digamos, el, la civilización que conocemos nosotros viene de ahí y bueno, por ende todas estas corrientes que después de de las colonias y y del tráfico ilegal de de personas esclavizadas fueron uh -huh. trayendo para acá eh tienen como una una como una relación muy fuerte con lo que es Angola y el Congo. Tienen de de lenguaje quimbundu, uh -huh. el tango, la milonga, por eso es, esas onomatopeyas son bien de raíz africana. Mhm. Uh -huh. Bueno, ¿y quién es Don Ali? Don Ali es un tema de de un músico estadounidense que se llamaba Charlie Parker, eh creador, uno de los creadores del bebop del jazz y bueno, interpretado por una banda de Candombe que para mí en este momento es de lo mejor que hay allá en Montevideo que se llama La Candombera y que hizo una una versión de Candombe Jazz que se llama Donali, como mm. el tema de Charlie Parker, así que recomiendo escuchar todos los discos de La Candombera. Recomiendo muchas cosas que están pasando acá también en en la Argentina, esquina Constitución, te está tocando Santi ahí también, uh -huh. unos amigos, Daniel, Martín, unos amigos con los que estoy tocando. La verdad que hay hay hay lugares donde se se están haciendo las cosas bien. Bueno, y escuchamos entonces a Don Ali, Alejandro Luzardo y la Candombera, es el Don Ali es la canción. Ajá, bien. Un tema instrumental que disfrutaremos. Con el compromiso de seguir con estas músicas, ¿no? Por eh, favor. En algún otro programa. Por favor, cuando quieras, a las órdenes. Ahí está, por la otra oreja, sonando Don Alí.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 Mm-hmm. latinoamericana. Charlie Parker en medio de un una fiesta uruguaya, una cuerda de tambores ahí, increíble. Eh, como agasajado por los tambores afruguayos, una uh -huh. síntesis impresionante. Solo a maestro Lusardo se, se le se le ocurre esa cosa. Bueno, este la música, ¿no? La música es la música. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y ahora vamos a un ensayo un ensayo sí que de una murga ya más para el lado para este lado, ¿no? 2010 en adelante. Eh La Trasnochada, es un grupo que particularmente a mí me gusta mucho. Y ambos después hay una cuestión también ahí de gustos, pero me parece que retoma un poco el trabajo vocal de las murgas de antes con cierta cuestión del humor y lo teatral más contemporáneo. Mhm. Uh -huh. Bueno, escuchamos ahora La Trasnochada. Un ensayo, un ensayo por la otra oreja. Eran soles de esperanza, ventanas de la canción. Veranos inviernos fríos, el alma nueva y sin razón. Eran flores de esperanza, ventarrones, cielo y flor. Vagones con mil canciones, los musiceros de ayer y hoy. Girando de día atrás días. Monedas por melodías bajamos en cada pueblo con vino, guitarra y voz una historia que te salve una flor que encuentre fe los mismos cantores viejos en la alba nueva de la canción y en un carrusel de sueño por venir aparece la canción en muria mi ilusión de abril Ser. Se levantó y despertó la lucha sin edad Sin edad Porque una canción le dijo a su fiel Que se puede ser Buscaré en las hojas la melodía y su voz Llevaré en el viento la voz la libertad de la emoción era más sonrisa mientras el, mientras el tiempo se va ver unar canciones canciones interminables será eterna nuestra palabra en la puerta del corazón canciónita buscando fuerza el La gorra está vacía en la vida gira y gira sea música que vi acá poteshas ser el mar Canciones, el cantor es que trae la vida entero cantar, quedarán para siempre la brisa, cancionitas de antiguos cronistas en los pliegues del aire escondidas ven Es hermosa del mundo que se mueve en doce y me vuelve a, a estar por llegar Vuelga lugar del sol sobre el tiempo y la razón otra vez me gritas. Este, no habíamos dicho que lo decías de otra manera a Lara. ¿Ahora no? No. Sí, decíme lo de otra manera a Lara, por favor. Este, más amable, más Está bien. Presenta una soberción de hasta siempre y listo. Perfecto, ahí está mejor. Este, bueno, gracias Pablo eh Bueno, primer programa, primer programa. Eh, juntos eh la próxima, bueno, tenemos que fijar una fecha y cuando y quieras, ya. dale, me tomo el 221 y el 11 o alguno de esos y llegamos. Perfectamente. De <risa> <risa> bueno, también podemos ir a buscar, nah, no, día, no falta, me gusta viajar en colectivo. Sí. Acá Claro Bueno, nos estamos yendo eh, Gracias por la uruguayidad de la Muchas música Muchas gracias por la invitación y, Bueno, empezamos con Cita Rosa ¿Y qué te parece si terminamos con los solimareños? Me encanta Un beso grande para Natalia Paella Ahí está Gracias a los oyentes Gracias Pablo Buso Gracias Pablo Hasta siempre Gloria siempre country sa oreja